Claudio Tabacal, que protagoniza desde el sindicato del azúcar el, la, los reclamos que tienen lugar en Salta y que ayer derivaron en una brutal represión. Claudio, buen día, ¿cómo te va? Buen día Juan Pablo, buen día Martín. Eh, sí, la verdad es que hoy tenemos que estar hablando de, de un hecho lamentable de acá otra vez en, en nuestra localidad, no ayer a la tarde mientras nosotros... Eh, como integrante de la Comisión del Sindicato de Trabajo del Azúcar acá del Ingenio de Tabacal, manteníamos una reunión con, con la empresa, con el Ministerio de Trabajo de la provincia y con, con los intendentes del departamento, eh, se produjeron enfrentamientos con la policía acá en camino interno de Tabacal, ¿sí? en los cuales tenemos que lamentar heridos de armas de fuego, eh, heridos, eh, heridos, con, o sea, heridos de consideración, que anoche en última hora de la noche estaban siendo intervenir quirúrgicamente y sin, y sin contar, contar los lo, lo heridos que, que, que fueron atendidos acá en el puesto que se montaron de, de primer auxilio en nuestro hospital de, de, de nuestra obra social bien, eh, estamos hablando con Claudio Colque que es el secretario adjunto del sindicato del azúcar y, y te preguntamos Claudio, ¿cuál es la situación en este momento? ¿qué es lo que ha pasado a partir de lo que ocurrió ayer? Eh, sí, en los cortes de ruta, hay, hay tres cortes de ruta, en la, en la, uno en la altura del río Colorado que está entre Pichan y Tabacal, otro frente al acceso de, de, del ingenio de Tabacal y, y hay otro que está en la entrada de la ciudad de Orán, o sea los tres sobre la, la misma. Bueno, lo perdimos a Claudio Colque, lamentablemente. Hola. Sí, sí, Hola. te escuchamos, te escuchamos. Sí, continúa. Sí, son tres cortes de ruta, uno otros... En, dentro de unos minutos tenemos negociación para ver si se puede trabar este conflicto, pero un conflicto que ya lleva 75 días aproximadamente, en el cual eh, los compañeros no vienen percibiendo su salario a raíz de la posición intransigente que tiene la empresa, de que hay la cual significa un perjuicio económico y una reducción del salario entre un 40 y un 45%. Eh, y en medio de esa situación, la represión de ayer, eh, leíamos, ha sido con balas de plomo en algunos casos. La verdad, yo tengo conocimiento de dos heridos por arma de fuego, uh -huh. y a lo cual yo, yo, yo le manifesté, le pregunté a, a uno de los encargados del operativo, y oh, por supuesto, nadie se hace cargo y nadie sabe quién fue. Es lamentable cuando tengo entendido que ninguna manifestación social puede ir en efectivo de seguridad con el arma de fuego. Claro. Eh, ¿La postura del gobierno o del Estado cuál ha sido en el conflicto? En este, momento, en este momento están los intendentes del departamento, los diputados provinciales del departamento, eh, está el obispo, están los concejales, eh, están tratando de, de presionar para que esta solución se destrae, pero bueno, Tabacal eh, hace caso omiso a todos, Tabacal no respeta absolutamente a nadie, ayer, ayer mandaron a dos personas que, que, que no tenían mandato de negociación, eh, la máxima autoridad de acá y lo que lo que tienen el poder de decir no asistieron a, a la audiencia la verdad es que es incomprensible esta gente no respeta absolutamente a nadie y hoy bueno vamos a esperar a que que lo, los representantes del departamento los representantes del departamento tomen una medida concreta para que esta esta patrulla sienta la presión y sienta que no puede nos puede venir a atropellar a una comunidad completa. ¿Y el origen del conflicto cuál es? ¿Cuál es la situación que hace 75 días se modificó, cambió o, o, o produjo lo que, lo que hoy tenemos en la primera plana? Esto, bueno, hoy ya, esto en principio era un, un conflicto laboral entre el sindicato y la empresa. Eh, primero por salario, de compensación salarial, condición de trabajo y este turno relevante que quiere, quiere implementar la empresa... Sí, los cuales veníamos de medida de fuerza, suspendiendo la medidas de fuerza, eh, medidas de fuerza para, para mostrar voluntad de diálogo, para tratar de llegar a una solución. Y bueno, en ese momento, que el 1 de julio, Tabacal cerrara las puertas para todos los compañeros de la planta industrial. Y desde ese, de ese momento, eh, Tabacal no volvió a abrir las puertas. Tabacal eh, exigió que acataran una segunda consideración obligatoria y consiguió de favor en el Ministerio de Trabajo de la Nación, eh, la cual fue rechazada totalmente por, por los compañeros. Y bueno, el día de, de ayer, de anteayer, de Tabacal eh, cortó todas las tareas de la gente de zona agrícola, a la gente del campo, eh, haciéndole, eh, pretendiendo que el trabajo le firme una aceptación de, una aceptación de, no, de no asignación de tareas, para que el compañero no reclame los días, ¿sí? porque eso eh lice es un local patronal. Entonces Tabacal, con toda la mala intención... Sí pretendía hacerle final una nota a través de un escribano público para que el compañero, le, para que le digan que únicamente no había tarea y que después iban a volver a trabajar. La verdad que lamentable, una provocación más de estar acá en este conflicto que si bien ya venía con los ánimos o sea, caldeados, Sí, fue como apagar el fuego con nada, y esto desembocó en este taller social que estamos pasando hoy por hoy. Eso te iba a preguntar, Claudio. ¿Ustedes veían venir que esto podía pasar porque ya era bastante largo el, el conflicto o esperaban poder seguir negociando? Eh, nosotros en principio nunca, nunca creíamos que esta era la salida, pero ayer esto ya, ya se, nos, se nos fue de las manos, el trabajador tomó la propia, propia decisión, el trabajador está totalmente convencido que el perjuicio que Que, que puede realizar la empresa con, con la medida que quiere tomar y nosotros vamos a estar al frente de lo que el trabajo ha decidido Claudio Colque, te agradecemos el contacto si querés agregar algo más este, te estamos escuchando No, o sea, agradecerle a ustedes porque la verdad es que este tipo de actitudes cuando toman conocimiento nacional eh, como que llama un poco a la reflexión a todos y todos los autores tratan de intervenir para que esto se solucione Ojalá, bueno, estaremos siguiendo el tema Gracias de vuelta No, no, gracias a vos. Claudio Colque es secretario adjunto del Sindicato del Azúcar que protagonizó este conflicto con una represión brutal que ordenó el gobierno provincial hizo intervenir a la infantería, aparentemente se usaron gases lacrimógenos, balas de plomo hubo en la represión, esto está contenido en las pocas crónicas y muy este, escasas en